www.darligebota.org.ar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 ...y está en proyectos... ...así es... ...bien pasamos nuestros contactos... ...para toda la gente que se quiera comunicar... ...los puede hacer a través de nuestra página web... ...nos busca... ...www.rnma.org.ar... ...o si no también se puede comunicar con nosotros... ...a través de nuestro Facebook... ...Red Nacional de Medios Alternativos...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 de que ella ir a poder vender lo que había producido el día fue a traer su carrito pero muy alterada muy muy preocupada muy este esa es eh, bueno, una mujer muy muy valiente salió a luchar a estar y en ese momento eh, con todo ese, ese esa, eh, con toda esa atención parece que la, la, la puso más nerviosa jamás bueno, se les pensó porque dicen que estaba este que, que estaba este eh, yo escuché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 De, de san pedrito no es el centro por lo tanto donde más quieren esconder la pobreza a dónde más porque tocar los barrios porque tocar alto comedero porque tocar el chingo porque tocar tigra porque si antes en esta misma gestión cuando estaba este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 el vacío ni la feria del Bachi 2, sino solamente ahora apareció para trabajar en ese lugar que es indigno. Por forma que le han puesto ahora luz, eso no es digno, porque ahí el mantero no puede sobrevivir. ¿Te das cuenta? Totalmente. Bueno, Marcela, vamos a seguir en comunicación por los por, por el conflicto, porque el conflicto bueno, va a seguir. Te agradecemos gracias. tu tiempo, lamentamos también la pérdida de Vicenta Vargas. Eh, bueno, vamos a estar gracias. en contacto Bueno, muchas gracias, hasta luego Hasta luego, muy buenos días Bien, ahí pasa Marcela Vargas de Atavi Que nos comentaba esta triste noticia, ¿no? La pérdida de Vicenta Vargas Una vendedora de, de una feria acá muy conocida En, en Pujuy, el barrio San Pedrito En el barrio San Pedrito, el Bachidola Es una feria...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 su mormo es el consumista y nosotros terroristas por hacer un banda mientras bandas mueven kilos como nada el karma artistas son fantasmas en semáforos nosotros la plaga en capuchas detrás del micrófono sin máscaras la ve de venganza en mi cara refleja bien clara la trama y el drama es este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 punto ar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 Hay tarifazos, digamos, porque a todos nos llegaron boletos irracionales del agua, así que... Vos sabés que el otro día me comentaba... Y encima tenemos que soportar los cortes de agua. Así es, pues sabes que el otro día un amigo, el popular Lalo Torres, quizás alguno lo conoce, eh, su papá trabaja, eh, vos decir que lo echan después de esto al padre...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 quedaron pintadas de verde, digamos, quedaron en la categoría que pueden ser se puede permitir el cambio de uso de suelo. Eso nos generó un montón de conflictos, no solo eso, digamos, los conflictos, eh, eh, se existían intereses, digamos, antes de la de que se genere la ley nacional de bosques y se obligue a, a tonificar los bosques, se existían en, en la provincia intereses de que toda esa zona se desmonte para producción cojera.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 que antes no eran comunes, ¿no? Se está sintiéndose un cambio en el clima importante. Así que, bueno, eh, y, bueno, es entre las que eh, ya se sienten, ¿no? Después uh -huh. está la, la, el temor, porque Palmazona es una zona que tuvo dos aliviones en su historia muy grandes, uno en el 84 y otra en el 2001. En el 2001 eh, hubo grandes pérdidas de vidas humanas porque, bueno, yo una zona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 más allá de que sea cual que hay plan que aprueben, nosotros seguiremos, digamos, haciendo esto en este ensayo, manifestándonos hasta que nos escuchen, ¿no? Y que se, se contemple otras formas de vida que hay en los espacios geográficos, ¿no? ¿no? Que aplasten, nos aplasten y nos lleven por encima, como vienen haciendo.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 Bueno, tendremos las asambleas, las reuniones y veremos qué acciones, según lo que suceda, vamos a seguir. Así que estamos encantados de que podamos mantener contacto, así difundimos, porque gran parte de la, de, de las acciones se sostienen por discusión y se involucren otras personas, ¿no? Que por ahí son desparramadas como Argentina, pero bueno, todo el apoyo sirve, suma y, y visibilizar estos conceptos hace que también se pongan las pilas del otro lado y, y nos den bola, ¿no? De alguna manera...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 contarnos la, las denuncias que están teniendo por, este, la, por deforestación, la deforestación, ¿no? por la quema de, de terrenos, eh, y bueno, es una zona bastante grande y con zonas eh, protegidas, digamos son zonas forestales que están protegidas, son áreas protegidas. Eh,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 vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha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 No plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí María Policia. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Yeah, aquí llegó tu Robin. I'm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 di a, a mí que no te contaminas y con un besito vamos a pecarnos la porcina No se necesita plata.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 org 10 y no, 10 iba a decir 11 minutos continuamos con el enredando en radio pueblo aquí el en enredando las mañanas el programa de radio de la red nacional de medios alternativos Ahí este, me estaba mensajeando recién, eh, concebita dice, promete que va a ir al médico. Si se siente mejor, si no se mejora, digo, igual anda al médico, en algún momento tenés que ir al médico. Así que bueno, lo mandamos al médico, se va. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web, nos busca www.rnma.org.ar o si también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí puede eh, seguirnos, comentar, eh, seguir nuestras noticias, compartirla. Es importante compartir. Y también hacernos llegar alguna información. Yo te quería preguntar, ¿de dónde sacaste esta computadora? este Tengo una nueva computadora que este, me nosotros la prestaron. Nosotros hablamos del ajuste y vos tenés compu nueva. Y yo caigo con computadora. Encima <risa> sí prestada de un amigo que tiene tres computadoras este una qué gran, amigo. qué gran amigo no capaz que no se la devuelva este, bien le mandamos un mensaje a, un saludito a toda la gente de b5 que nos está escuchando y nos hace llegar siempre sus mensajes eh, bien te parece que presentamos la próxima nota y la última Así es, eh, nos comunicamos un ratito antes de empezar el enredando con Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE de Río Negro. Eh, nos comunicamos antes con él porque él estaba viajando y, no, y quería que saliera la nota. Eh, Rodolfo nos va a comentar un poco la situación de eh, los trabajadores petroleros en Río Negro, porque la semana pasada estuvieron haciendo una medida de corte a los ingresos de los pozos petroleros y también están reclamando... Eh, por sus salarios y por el fondo de fondo de, el, perdón, bono, de el bono de fin de año se me cruzaron las, las consonantes bueno así que ahora vamos a reproducir la entrevista que tuvimos hace unos, unos minutos antes de empezar el enredón ya estamos en comunicación con rodolfo aguiar quien es secretario general de arte Río negro buenos días Rodolfo mm, buenos días un saludo a toda la audiencia Eh, muy buenos días. Eh, Rodolfo, nos comunicamos con usted para consultarle el conflicto de los trabajadores eh, de, pe de petroleros en Río Negro. ¿Nos podría comentar un poco? Bueno, nosotros en el marco del paro nacional de at del último día 10, jueves 10 de noviembre, hemos decidido llevar adelante en nuestra provincia una acción concreta mm, que mm, implicó la ocupación pacífica de los principales pozos de gas y petróleo que se encuentran operando hoy en nuestra provincia. Nosotros creemos que frente algo los gobiernos nacional y provincial que manifiestan que no tienen recursos para el aumento salarial que imperiosamente necesitamos todos los trabajadores, no solo pedimos el aumento, sino que también Le decimos de dónde sacar la plata, no podemos ser víctimas los trabajadores de un esquema de recaudación impositiva absolutamente regresivo que no grava con mayores tributos a sectores económicos que son los que han sido más beneficiados y que en este momento acumulan millonarias ganancias en nuestra en nuestro territorio, nos referimos a la renta minera, la renta petrolera, los casinos, las salas de juegos, las entidades bancarias y las entidades financieras que operan también en la provincia de Río Negro. Nosotros decimos que bien estos sectores mmm, tienen la capacidad para financiar excepcionalmente esta demanda de fin de año que nos permita a los trabajadores compensar el deterioro el proceso inflacionario ha producido sobre todos los ingresos y, y y además sobre el poder de compra sobre el poder adquisitivo ha aumentado todo menos los ingresos de los trabajadores en nuestra provincia eh, es genera violencia un estado que le paga más de ciento mil pesos a los funcionarios políticos y solamente once mil o doce mil pesos a los a, a los trabajadores creo que ha sido una jornada de que por la repercusión que ha tenido, nos ha permitido poner en debate esta necesidad que tenemos de de, de compensar inflación antes que termine el año, demandando un 20% adicional antes que cierre el 2016, o en su defecto, si lo que se plantea es pagar a través de un plus, un pago por única vez, nosotros decimos que ese bono no podrá ser inferior a los 10.000 pesos. Rodolfo, si bien la medida fue el jueves pasado, eh, me imagino que bueno, ya vienen en reclamo eh, constante eh, desde hace tiempo y fue la medida digamos que le permitió visibilizar más el reclamo. Nos podía comentar eh, desde cuándo está el reclamo y desde cuándo se están organizando y movilizando para pedir eh, el aumento salarial y el bono? Bueno, desde hace desde, desde prácticamente desde el mes de septiembre, una vez finalizada el cobro del primer acuerdo salarial otorgado que se ubicó en el orden del 32%, nosotros comenzamos a exigir la reapertura de las paritarias si se tiene en cuenta que cualquier medición inflacionaria proyecta al 31 de diciembre de este año por lo menos una inflación que trepa a los 47 puntos. Nosotros manifestamos que si sumamos el aumento en productos, bienes y servicios, Aumentos producidos en el transporte público de pasajeros, en el combustible, en los alquileres, las expensas y también en en, en, en, en, en, en un montón de de, de, de otros productos. Eh, advertimos que en, eh, eh, hoy con estos ingresos un trabajador puede adquirir una menor cantidad de, de, de productos que aquellos que adquiría Eh, a, a en la misma época eh, en, del año pasado, si no logramos la reapertura de las paritarias resultará evidente que habremos sido altamente perjudicados, eh, todos los trabajadores nosotros no creemos en esta postura del gobierno que manifiesta no tener la plata si no la tiene el gobernador Alberto Obrechtine eh, es porque no quiere tenerla, han lanzado una campaña mediática con éxito, el gobernador y los funcionarios haciendo aparecer de manera ficticia un escenario de complejidades financieras en la provincia, precisamente con la finalidad de desalentar estos pedidos de aumento salarial que ellos sabían que se iban a producir durante los meses de, eh, de, de, de noviembre y diciembre. En este sentido, bueno, nosotros creemos... Que, que, que, que no es verdad que el gobierno no tenga los recursos, los recursos los tienes lo que ocurre es que eh, eh, no muestra sensibilidad ante esta verdadera necesidad que hoy tenemos todos los trabajadores. Rodolfo, después de la medida han sido citados por el gobierno a dialogar, ¿Hay, ¿se abrió alguna mesa de diálogo? ¿Cómo sigue la situación? No, mire, hemos sido convocados por distintos ministros, incluso vamos a hacer recibido por la ministra de Educación, Mónica Silva, pero en reuniones para atender demandas que, tienen, que son sectoriales, que corresponden a cada una de estas carteras de gobierno. Hasta aquí el Poder Ejecutivo Provincial persiste en su negativa de otorgar este bono. Estamos mirando durante el fin de semana algunas noticias que darían cuenta de la posibilidad que el Estado Nacional finalmente financiara o brindara una ayuda a los gobiernos provinciales que manifiestan que no cuentan con recursos suficientes para esta compensación salarial de fin de año, vamos a indagar y a exigir esa posibilidad en esta semana que se inicia. Así es. Rodolfo, ¿nos podría comentar un poco las condiciones laborales de los trabajadores petroleros? Bueno, lo cierto es que las, las, las condiciones laborales eh, eh, eh, nosotros los pudimos observar y eh, eh, eh, cuando cuando ingresamos cuando ingresamos al pollo los sueldos se han ido deteriorando y la verdad es que hay hay una chique eh, un ajuste que se percibe sobre todo en los salarios de los trabajadores y también en las condiciones con la intención de aumentar la carga horaria en cada una de las jornadas o los días de deberemos estar eh, eh, muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Rodolfo, y justo con esto que estás planteando digamos, ¿cuáles son los ánimos de los trabajadores, qué es lo que se plantea en las asambleas, cómo se percibe la situación? No, lo que se percibe sin lugar a dudas es que el, el conflicto se va a ir profundizando con el correr de los días, eh, resulta evidente que, que es lo que hoy hasta del mes de noviembre y todo el mes de diciembre si no existe una propuesta salarial seria que, que, que sea tenida en cuenta por por las asambleas de los trabajadores, bueno, la profundización del conflicto o la conflictividad social va a crecer en la provincia, sobre todo si tenemos en cuenta que desde nuestra CTA hay organizaciones de desocupados y otro tipo de organizaciones sociales que comienzan a demandar también ayudas de fin de año en una época sensible, cuando se acercan las fiestas, bueno, la sensibilidad aumenta en todos los sectores. Así es, y hablando bueno de otros sectores, ¿cómo ha sido el reclamo tomado desde los otros sectores de trabajadores que también están teniendo reclamos salariales y reclamos por el bono de fin de año? Bueno, eh, nosotros creemos que tenemos que seguir impulsando la posibilidad de lograr un frente de enemios, que en nuestra provincia de Río Negro nos permita tener mayor fuerza a la hora de llevar adelante nuestras demandas. En otras en otras provincias la conformación de frentes de sindicatos estatales y privados eh, eh, se ha logrado y los resultados eh, eh, son evidentes y se pueden palpar en la realidad. Nosotros desde ATE seguimos alentando... Esa conformación de poder trabajar en conjunto, de una de estrategias, de ponernos de acuerdo en dos y tres puntos y por supuesto salir a la calle a poder defenderlos. Hasta aquí las políticas que se han instrumentado desde el gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri han sido absolutamente negativas, no solo para los asalariados, para los jubilados, sino también para que lo han sido para otros sectores que contribuyen al desarrollo de todo nuestro pueblo, como es el comercio. Nosotros recorremos permanentemente todas las ciudades y cada vez existen más locales comerciales cerrados. La producción, la pequeña y mediana empresa, también se ve afectada la industria y, por supuesto, en provincias como la nuestra, hasta la actividad turística está sufriendo el impacto negativo de estas políticas locales. Que hoy se están instrumentando eh, eh, a, a nivel a nivel nacional estamos preocupados pero la realidad eh, eh, es que eh, la eh, que se impone el objetivo mm, que tenemos que tener de lograr el máximo grado de unidad posible de todos los sectores para para poder enfrentar y poner un freno a este ajuste que se está aplicando en este momento Eh, Rodolfo, ¿y alrededor de cuántos trabajadores estamos hablando, digamos, en el sentido de la explotación petrolera en Río Negro? ¿Cómo? Eh, perdón, le quería consultar en relación a la explotación petrolera en Río Negro, ¿de cuántos trabajadores estamos eh, conversando, digamos, de cuántos son los afectados eh, por, todo este, por, el, por todo el contexto que nos está realizando? Bueno, son nosotros nosotros que desde la CTA eh, reunimos a varios sindicatos, estamos hablando de, de que son 45.000 los trabajadores estatales y casi 10.000 los trabajadores petroleros que operan en toda la región, eh, incluido la nueva, la nueva región de Vaca Muerta que comprende las provincias de Neuquén y la provincia de Río Negro. Bien, Rodolfo, antes de ir terminando, por ahí hay muchos trabajadores que te están escuchando en este momento, si querés dirigirte a ellos, decirles algunas palabras. No, por supuesto, el mensaje es que sigamos sindicalizándonos, que optemos por afiliarnos a los sindicatos, que tenemos que recuperar los gremios como una herramienta que nos permita no solo defender nuestro salario y nuestras condiciones de empleo, sino también, como nosotros decimos desde ATE, de ser capaces de discutir el Estado que necesitamos, de discutir en Estado Nacional, el Estado Provincial y cada una de las municipalidades, los trabajadores, no nos podemos entender sectorialmente desprendidos de de, de, de, de de cada uno de los pueblos en los que habitamos. Necesitamos Estados que estén al servicio de las mayorías populares, que estén al servicio del pueblo y no de tres o cuatro vivos que son siempre los que se benefician y se enriquecen del Estado, creo que ese es el principal desafío que tenemos. Bueno, esa es la convocatoria, seguir afianzándose y a sumarse a la lucha que se vayan llevando adelante. Rodolfo, para terminar, bueno, ¿cuáles serían las próximas medidas en cuanto al reclamo que empezaron el jueves pasado? Nosotros vamos a convocar a asambleas que te van a comenzar a realizar a partir del próximo lunes y, y y bueno, las asambleas serán las encargadas de decir de qué manera vamos a profundizar estas demandas que tenemos si es que no existen respuestas a lo largo de esta semana. Está bien, agradecemos mucho su tiempo y bueno, el relato la verdad que eh, nos queda bastante claro bueno lo, lo que está pasando en Río Negro. Muchísimas gracias. No, siempre somos nosotros los agradecidos, un saludo para todos. Bien. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, ahí escuchamos. Bien, ahí pasaba Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que nos comentaba, bueno, el conflicto salarial que están llevando adelante. Ahí pasaba David por dos. Uy. Como comentamos la grabación se hizo unos minutos antes y no hubo tiempo de cortar esta partecita. Fue un error. Fue un error. Eh, pequeñito, pero bueno, sí, la verdad que bueno agradecemos profundamente la comunicación con Rodolfo Rodolfo estaba yendo para Buenos Aires, si no me equivoco, estaba viajando Y bueno, nos comentaba un poco eh, cómo viene la mano el reclamo salarial de los trabajadores en Río Negro Y bueno, las medidas que hubo en eh, los pozos petroleros Que están afectados también los trabajadores del petróleo Así que, bueno Así es, era interesante lo que... Panchito, ¿cómo va? Hola, ¿vos decís que me están censurando? No, para nada, para nada. Eh, ¿No quieren que cometa algún error antes de que termine? Más de lo enredando? que ya cometiste no. ¿Y no, la camaradería? Decí... <risa> Decía que me parecía interesante Y que creo que lo comentábamos en otro bloque Cómo los diferentes gobiernos, los gobernadores desde el, desde el presidente Se ha generado una campaña mediática este Diciendo de que no hay plata De que la cosa está jodida obviamente que sabemos que está jodida pero se van haciendo como este generando la imagen para cuando surjan estos conflictos, que ahora a fin de año siempre hay muchos conflictos por el tema del salario, por el tema del fondo de min, eh fon, bono de fin de año. Ahora te pasó lo mismo que Las más. diferentes organizaciones también que este eh, están pidiendo el aguinaldo social y entonces y ya ellos tienen toda armada la campaña mediática para decir no hay plata, así que no pidan. Que son huelgas justificadas. Que que la herencia. Claro, todo el tema de la herencia que se llevaron todo y por eso no hay plata. Sin embargo, este interesante lo que decía Rodolfo de que si no hay plata es porque eso no quiere, ¿no? Le sacaron la retención a las mineras, le sacaron la retención al petróleo, este le sacaron la retención a todo y bueno, y esa plata es la que falta, ¿no? Así que bueno, interesante la entrevista ahí con Rodolfo. Así es. Y ya vamos cerrando este enredando muy agitado para, para nosotros en una experiencia de estar sin dos compañeros que, que estaban en la producción así que bueno prueba superada así es este, bien nos estamos viendo nosotros el mañana escuchando. y en el enredando las mañanas el próximo lunes aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de la red nacional de medios alternativos y muchísimas gracias así es un saludo a toda la gente que lo escuchó y un abrazo buena vida para todos.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 www.feyyaz.org.ar